Ah, Escuchó. Bueno. ¿Qué tal? Eh, bueno, Buenos días. ¿Cómo andas bien? Muy bien. Bueno. Eh, Pamela, eh, nada, la intención es eh, conocer detalles y que nos cuentes a ver eh, de qué se trata esta moratoria para el sector comercial que anunciaron ayer. Bueno, en principio es, es una es una moratoria eh, exclusivamente para el sector comercial, incluye diferentes tasas que o sea, que es carga tributaria del, del sector, sector. La tasa de inspección de seguridad y e higiene, derechos de publicidad y propaganda, permiso de ocupación en la vía pública, tasa de inspección sanitaria. También están incluidos los derechos de la terminal de ómnibus y de los cánones de los vehículos gastronómicos. Esas serían las tasas que que están incluidas en la moratoria. ¿Eso es todo lo que eh, paga un comercio eh, habilitado por la municipalidad? Eh, no, no todas. Ah. Por ejemplo, algunos pagan la tasa de inspección de seguridad y higiene sigue sí, general, los uh -huh. derechos los otros derechos no. Ah, bien, eh. si los utilizan eh, pagan si claro, no... Claro, exacto, sí, exacto. Sí, exacto. Sí, sí, sí y eh, eh, escuché por escuché también que eh, incluye eh, para los comercios la tasa de servicios eh, municipales y eh, no me sale ahora la palabra eh, bueno la otra la tasa que paga el vecino también eh, incluye eso estas las tasas por servicios municipales y sanitarios sí. eh, tienen un descuento sobre por pago contado, ah, al 50%. Bien. Ese descuento es general y es para todas las tasas. Bien, Pamela, ¿y qué, eh, qué beneficio tiene la moratoria para el comercio? La moratoria tiene el 100% de descuento de los intereses eh, por pago contado, hasta en tres cuotas, el 80% de descuento y sin interés de financiación. Hasta en 12 cuotas tienen un 30% de descuento y un interés de financiación del 1,5% mensual. Y hasta en 36... Cuotas tienen un 15% de descuento en los intereses y el 1,75% mensual eh, de interés de financiación. Bien. Eh, ¿Esto es un proyecto que se envía al Consejo? ¿Necesita la aprobación? Claro. Exactamente. Hmm. otro Otra bonificación también que se presentó entre las medidas que de ayer es la bonificación de la tasa por servicios de habilitación de la industria del comercio. que Esta tasa también se paga por única vez cuando un eh, cuando se va a abrir el comercio. Eh, esto está bonificado hasta el 31 de diciembre también. Mm. Eh, ¿Qué valor tiene esa tasa? ese es alto? Eh, no, es variable de acuerdo al, al comercio. Ah, bien. Ah, es por categorías de, de comercio. Sí, bien. exactamente, bien. sí. Bien. Eh, y eso, no o sea, que si alguien abre un comercio en la ciudad de Santa Rosa, el municipio no le cobra esa tasa hasta fin de año. Claro. Exactamente, hasta 31 de diciembre de este año. ¿Y, y, ¿Y aquel comercio que se le cayó la habilitación y la quiere rehabilitar? Tanto... No, porque no, ah. eh, no, la, no le corresponde, entonces no, es solamente para los comercios nuevos. Bien, bien, bien. bien eh, Eso es en general eh, la moratoria, eh, ¿qué tiene que hacer una vez que se apruebe en el Consejo Deliberante el, el dueño del comercio, el comerciante, para acceder a este beneficio? Tiene que presentarse acá en la municipalidad y puede nosotros le mostramos todas las opciones, cómo le quedaría, en, por pago contado, hasta en tres cuotas, o la opción que elija, y adhiere a un formulario y ya se le carga la, la moratoria en la cuenta. ¿Qué cantidad de comercios creen, en cantidad de números, se podían acoger a este beneficio? tienen Es muy difícil es tener difícil. Eh, ahora de antemano la, la proyección de la cantidad de gente que que va a venir a, a adherir a la moratoria. Claro, pero digo, se espera que sea un número importante teniendo en cuenta que hay un atraso también eh, claro, importante. Claro, hay un atraso sí. eh, bastante grande y sí, esperamos que sean que es un número importante, pero después te digo, después de que, claro. de que vengan. Está bien, bueno. Eh, ¿Está pensando el municipio, y se está hablando, digo esto si lo están hablando, de que haya una moratoria para el resto de la sociedad? Eh, por el momento, no. Mm, está bien. Eh, hubo uh, hace, esta, ¿Esta gestión eh, eh, puso una moratoria para ese sector? Sí, Desde... bien, eh, el año pasado ah. eh, entró en vigencia en septiembre, hasta el 31 de diciembre de 2020 estuvo vigente la moratoria, que tuvo muy amplia, amplia adhesión, y, y todo, bueno todavía muchos de los que adhirieron a planes de pago se están pagando. claro Igual, en general, en las moratorias... Eh, hay un alto porcentaje de adhesión en un pago. Es la, lo que eligen la mayoría de de los contribuyentes. Ah, esto para aprovechar el, el 100% el, de descuento. Claro. claro. Igual el año pasado no fue el 100% de descuento en pago contado. Uh -huh. Fue un 80, un 70 en la primera etapa y un 50 en la segunda etapa. Claro. Pero hay una tendencia a, a eso, el porcentaje más alto... Siempre, más del 60, 70%, siempre adhiere a un pago. Eh, Pamela, también anunciaron la reducción de la tasa de espectáculos eh, eh, para los gastronómicos. Sí, mm. al 50%. ¿Eso es una reducción de, de acá hasta fin de año también? No, no. esa es una reducción, sí. O sea... Eh, Permanente. Ah, bien. O sea que los locales gastronómicos que hagan un show eh, van a pagar el 50% de esa tasa que Exacto. está vigente. Bien, sí. bien. Y eso también necesita la aprobación del Consejo deliberante Exacto, sí, sí, sí. Bien, bien. Est eh, ¿Ya están trabajando en el presupuesto? O, ¿O no? Eh, sí, se está trabajando, eso tendría que consultarlo el secretario, que claro. es el que está armando el presupuesto. Bien, bien Pamela, no sé si quedó algo, eh, eh, algún no, detalle. No, por lo menos. De estar, recorrimos toda la, la, sí, la sí, moratoria. Sí, por lo menos, bueno, los invitamos a todos los comerciantes que necesiten regularizar, que se acerquen, que estén atentos, que cuando se apruebe la ordenanza se pone en vigencia la moratoria. Bien, bueno, muchísimas gracias, Pamela, que tengas no, un día. Gracias a vos, bien. hasta luego.